Bueno, y nos vamos ya a un contacto siempre muy esperado por la audiencia y por nosotros, con el compañero Guillermo Mació, con el demógrafo Guillermo Mació, que anda por allí. Buen día, Mació, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un saludo Aquí... fraterno y con ojalá con buena cuarentena para todos. Exactamente, exactamente. Y hoy, para tu tema, un título... Eh, realmente fuerte no el Uruguay que el, se achica ja. el Uruguay que se achica dicho en los términos físicos más estrictos que se pueda imaginar ya. el Uruguay eh, eh, bueno ese es el tema lo que quería es explicar que en el Uruguay en todo el siglo XX y en lo que va del 21 por distintos factores se pierde territorio porque se lo llevan o porque se vende o porque está ocupado de manera chueca, toda una serie de factores que hablan de que a la entidad de Estado Uruguayo, al Estado Uruguayo no le interesa de fondo y no actúa como corresponde para preservar la integridad territorial de cada metro cuadrado del país. Mm. Entonces, ¿qué iba? ¿Por qué? Porque ha habido una desidia por de parte del control de las fronteras por parte de las autoridades que son las marítimas y las militares y la gendarmería de fronteras. Y entonces va ocurriendo como una cosa muy tranquila. El ejemplo más patético, más patético es que nosotros eh, hemos perdido en la franja costera escuchen bien oyentes en la franja costera de Plaza Pascual a Conchillas en el departamento de Colonia una costa que tiene un ancho de 300 a 600 metros por extracción de arena durante décadas y décadas sí. es, hay que multiplicar de 300 o 600 metros por ciento y tantos kilómetros. Eso se fue, se lo llevaron en barco y hoy todavía se sigue cargando un lanchón de arena cada día en la boca del cofre con 600 toneladas de arenas diarias. Calculen ustedes cuánto son 600 toneladas de arena porque en la costa argentina sencillamente no existe arena. Y el Puerto Nuevo de Buenos Aires, que no si, no sé si todos los oyentes lo conocen, que es una obra gigantesca llamada Puerto Nuevo, que está al norte de lo que es Puerto Viejo, ahí vino una compañía escocesa para proveer la arena durante 50 años. ¿Eso es ahora? Eso terminó en 1956. Ahí está. ¿Qué? ...que qué significó la fundación del pueblo de Conchillas... ...eran capitales de la empresa llevan escocesa... ...que trajo sus galpones con cine escocés... preparados para protegerla de la nieve que iba a caer en Conchillas... ...así de simple, trajeron todo construido... ...la casa por el personal, todo y está tal cual... Si los, alguno de los oyentes no conoce Conchillas, yo les recomiendo sinceramente que lo hagan. Porque es un pueblo muy singular con ranchos hechos de una manera que no existe en el país, pero tiene forma de rancho. Rancho colectivo de cuatro casas juntas. Tiene los galpones de zinc traído desde Escocia. El hotel traído desde Escocia. Y ahora para mayor eh, vergüenza en en la bahía donde está Conchillas está construida la planta de UPM, de Montes del Plata, que está prohibido el acceso desde dos kilómetros de distancia del territorio de uruguayo a donde está la planta. No sé cuántos oyentes conocen eh, Conchillas y cuántos oyentes se han acercado a la planta, para que puedan ver, por ejemplo, cómo en la bahía, donde atacan transatlánticos que llevan la pasta de solulosa a las factorías de la empresa Montes del Plata, está totalmente vegado el acceso a uruguayos, custodiado por gendarmes uruguayos. Claro. Eh, Mació, es una... ¿esa es la principal forma de pérdida de territorio que tiene Uruguay? Bueno, esa es la principal forma que tiene el Uruguay, en lo que son los bordes de extracción de un material mineral que no es renovable. Eso es lo grave, porque en Argentina no hay arena, entonces la arena que se lleva que se lleva es arena que no se repone. El, en las afueras de Colonia está la playa El Calabrés, y cuando vayan a Colonia les sugiero que lo visiten, porque está el muelle que quedó cuando estaba la avenera, y el muelle está en tierra seca, y el agua está a 50 metros del borde del muelle. Ese retiro del agua es porque se sacó la arena toda. Entonces eso da una dimensión física. También en la plaza de Rebus y Bulminot, otros muelles, extractores de arena están las playas santísimas y playas muy poco ondas porque sencillamente se sacó la arena de la orilla seca y de la orilla húmeda y el mar se fue penetrando progresivamente a lo que antes era tierra firme y ahora es agua eso se lo llevaron todo claro y ese, ese es un proceso que tiene casi 100 años de extracción continuada ahora máscio sí. eh, la arena está de este lado digamos y en buenos aires no está la arena en argentina no está la arena eso es una cuestión natural eso es una cuestión natural por la curva del río ahí está sí. esa arena que sí. se lleva para enfrente eh, después sí. eh, la naturaleza la vuelve a traer no no la no no, no no porque se aplica a la construcción la claro. esa es esa Esa arena que antes se movía porque estaba libre ahora son los gigantescos bloques de hormigón que son los muelles de puerto nuevo en buenos aires la arena la arena nomovía no de un lado al otro de la orilla sino que viaja litoral longitudinalmente por cada orilla respectivamente del lado argentino que la es la carga de la correntada más fuerte del paraná y el uruguay saca la arena Sí por eso no hay arena y la arena por circulación se deposita en la costa uruguaya se lava con todo un ciclo que toma claro. siglos, siglos y la va depositando de ahí nuestra continuidad de playas desde justamente las la playas de Carmenos hasta lo que es son los balnearios de, de Rocha sí. eso es un privilegio maravilloso que tiene el Uruguay luego por la penetración del océano en el río de la Plata, el agua no sirve, la harina no sirve para construcción porque tiene salitre San, y sí. el salitre no va con la mezcla para el hormigón. Claro, claro. Entonces, pero lo que digo, que son 130 kilómetros. Hemos perdido, yo hice el cálculo aproximado, la, en una superficie equivalente a la mitad de la superficie del departamento de Montevideo. ¡Qué desastre! Simple, simplemente sí. así. Más la que se lleva de contrabando. en La avenida de, de Boca de Cufré, que es la que conozco profundamente, carga un lanchón de 600 toneladas cada día. Cada día se llevan 600 toneladas de arena, que no volverán nunca. Y eso es achicar al país, porque antes... Eh, uno y hubo que construir un mueble de contención para que las playas del lado de Colonia no empezaran a perder su propia arena que ya lo han hecho porque la dinámica de la costa del agua es tendía, tiende a nivelar eh, el perfil de las aguas en todo el territorio no importa el departamento claro esa es una de las pérdidas patrimoniales constantes hay autoridad idónea para eso, pero no hay control porque el control se va a las seis de la tarde y los camiones cargados de clandestinos, que son los que traen la arena para el departamento de San José, entran de porque se fue la guardia. Sí, sí. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, eh, es una situación grave, pero no sorprendente. Quien vive en el, cerca de la frontera con un país donde todo pasa y viene, o va y viene según conveniencia Claro el, el, La repercusión de esto es Se pierde el territorio en Uruguay Pero qué sí. pasa Con el medio ambiente eh... Ah, el ecosistema está alterado Las playas que eran enormes Ahora son unas Parecen unos senderitos de hormigas sí. Es que hay una alteración Del paisaje Pero también del medio ambiente Porque la arena no solo vale en sí misma como elemento mineral para para la construcción, es un material que demora siglos en formarse, molerse y, y quedar de la finura que tiene, que del otro lado no existe. Entonces nosotros estamos regalando patrimonio geológico, que es la base ambiental, de, de territorio nacional claro. y eso tiene consecuencias en el valor de los campos en las crecientes en las inundaciones de los arroyos en la vía de los arroyos en toda una cantidad de cosas sí, sí. Sí. estamos modificando un sistema hace 100 años en forma continuada y sin descanso por eso hay que denunciarlo y hay que recuperarlo ¿cómo se recupera? no vendiendo el patrimonio, ¿por qué vamos a vender arena para que el arenero es el que hace el negocio? El país no gana nada, pierde territorio. Claro. Ese, ese es un fenómeno que se da en toda la zona, más la falta de control de la prefectura, de la soberanía policial en la región, porque ahí es zona libre que prácticamente está la costa poblada hasta las calles con alambrado, lo que es zona de dominio público, por turistas adinerados argentinos que han construido en, en Martín Chico, que es una zona que está un poco más al norte, frente a Martín García, mm. han construido sus casas prácticamente en la costa y la han alambrado prohibido pasar propiedad privada propiedad privada en dominio público del territorio uruguayo claro. y son unos 15, 20 kilómetros de costa mm. no me lo contó nadie, lo recorrí personalmente y boca de Cufré que vos mencionabas la escollera que había allí, ¿cómo jugó? <risa> ah, la escollera <risa> la, bueno, la escollera jugó la mitad porque la acarparon a la mitad porque se le pasó la mano de Brandi Fue otra otro gran negociado que se construyó con el erario público porque se pretendía que ese fuera un puerto de recalada de los yates argentinos que iban a Punta del Este. Sí. Claro. Pero faltó un detalle, que el movimiento del agua ahí le hace perder profundidad rápidamente al canal de navegación. Y entonces ahora no puede atracar, salvo un bote de pescador a remos, porque se anegó el canal de acceso y ahora los van a cortar a la mitad para achicarlo, para que no haga tanto daño, porque no fue estudiada la dinámica del agua en ese punto. Entonces, no solamente se quedaron sin yatistas argentinos, también se quedaron sin playa, porque hay que entrar como 50 metros de la orilla para encontrar agua a la altura del pecho. Qué brutal, ¿eh? Desastre, desastre de sí. la corrupción. Y esto que fue una lucha entre dos departamentos o fue de otro tipo en, en torno no, a la Escollera. La, la Escollera se hizo del lado de de Cindy de San José, del departamento sí. de San José, por unos inversionistas inescrupulosos que querían ahí atraer consumo y hacer un atracadero de yates argentinos para descansar para que descansaran en el viaje hacia Punta del Este claro. ¿no? pero resulta que no no funcionó porque ellos no estudiaron la dinámica del río y entonces tuvieron que poner muchísimo más material del que pensaron, quedó un muelle gigantesco, anchísimo pero donde atracar es extremadamente peligroso porque no tiene muelle tiene un muelle rústico de material ap apisonado, pero usted no tiene pared vertical y amarre Entonces nunca atracó nadie. Y ahí está el muelle solitario, esperando que alguien lo visite. Pero del lado de aguas arriba, donde se produce el tope de la correntada, el agua escarbó e hizo un canal profundísimo de navegación que les arruinó la vida a los vecinos del de de arriba del muelle porque con el oleaje y la correntada... Profundizó el canal y donde era playa ahora hay un, una, un canal peligrosísimo, muy hondo, que no, nadie se puede bañar. Claro. Es decir, destrozaron un ecosistema sin conocer la dinámica. Y ahora es un páramo. Sí, se sí. tuvieron que correr más al, al este de, de, de la boca para poder encontrar arena de playa. Ahora, un verdadero desastre medioambiental sí. el que se hizo ahí. Y por la situación que estamos viviendo en todos estos temas, ¿no? Donde el extractivismo ¿Eh? el extractivismo ha llegado a, a puntos eh, realmente muy preocupantes, dramáticos. Pero, eh, eh, ¿En esto eh, María, corremos no? algún riesgo o es solo que tenemos esto con Buenos Aires nosotros? Con, que no, venga una no, empresa no, no. y lleve. No, no, tenemos más extractivismo y peor. Uh -huh. Nosotros teníamos gigantescas reservas de granito negro puro, piedra de granito negro puro que se cortaba en bloques de cuatro metros de largo, un metro y medio de ancho y un metro de altura. Imagínense un bloque de granito negro puro. Después de la Segunda Guerra, Estuvimos exportando granito negro puro de ese porte, bloques de 8 de 8 o 9 eh, de de 80 a mil kilos, 80 a 90 toneladas. Cada bloque se portaba para Alemania. Lo digo en propiedad porque mi padre tenía empresas de camiones y hacía el traslado desde de la canter desde la cantera en estación Palermo. <tose> cerca de Florida al ferrocarril y dos kilómetros desde de la cantera a la estación del ferrocarril tomaba medio día de viaje en camión porque eran tan pesados los bloques que se podía partir el chasis del camión eso se portó durante años era de un político César Macho Gutiérrez en la cantera y se portó a Alemania para la reconstrucción de los edificios públicos de lujo de Berlín los edificios de lujo de Berlín públicos, claro está, son de granito negro uruguayo. Y, y recientemente se acaba de agotar una cantera negra parecido de granito negro que estaba muy cerca de isla Polié, al norte, en el límite con el departamento de Colonia, pero del lado de San José, muy cerca del arroyo Cufré, que se exportaba también bloques de 10, 12, 14 toneladas de granito negro profundo, quiere decir que hay que cargar mucho para sacarlo, que se llevaba con camión hasta el puerto de Montevideo, unos camiones enormes, y de Montevideo se exportaba. Reponer ese granítico, que es de la época del Paleolítico, es absolutamente imposible, y quedaron los huecos vacíos, todo destruido los huecos que, que son sumamente peligrosos porque luego se llenan de agua por la lluvia y el escorrimiento de los campos, y nadie se hizo cargo de, de eso, se terminó y se suspendió la exportación. Clarísimo. Y así está, si Pero ¿viste visita. que de eso sabemos poco, no? Sabemos nada. más de los mármoles que trajeron para construir el Palacio Legislativo que de los granitos que se llevaron. Claro, claro, los mármoles se trajeron de minas y no son no son a pesar de que no me gustan, uh -huh. son este no son nada en volumen con camiones. Ustedes imagínense un bloque de piedra de una sola pieza del tamaño de una carrocería de un camión, de dos ejes de los grandes, no se remolque, de una sola carrocería, un solo bloque que pesaba entre 8 y 10 mil kilos. De eso se exportó durante meses y meses. Entonces ese país eso primero esos campos quedaron anulados porque se llenaron de agua y se y se convirtieron en tajamares peligrosísimos porque el que cae ahí no sale. hay un hoyo en una playa en el Calabrés eh, cerca de Colombia eh, que si algún día alguien va, yo lo voy a llevar para que lo vean, que ese es lo que queda como residuo, como recuerdo de lo que era la extracción de bloques de piedra. Es, es impresionante. Lo usaban como entrenamiento para el profundo con mascarilla. Esa, esa es la realidad. Entonces yo que quería enfatizarlo ahora, ahora que está todo revuelto, que no sabemos para dónde va el mundo, uh -huh. ni la sociedad, Eso es el capitalismo entreguista que ha perdurado por años, porque los propietarios de los campos, como era campo que tenía piedra, hacían el negocio sin importarle el ecosistema, y el ecosistema fue terriblemente alterado. La zona de Colonia es una de las de mayor destrozo que yo conozco, por la arena y por la piedra, y por tener enfrente a la Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, Mació, eh, la verdad que queda planteado el tema bien importante. Te está saludando acá Adriana de Salinas, dice mis saludos al señor Mació, un gusto escucharlo y compartiendo sus conocimientos y agradece por esta columna tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mació, nos estamos reencontrando muy pronto. La próxima. Exactamente. Un abrazo estos temas pero ah, no mejor sí, este sí. tema porque cuando hay que pensar en el uruguay no hay que pensar en el uruguay que tenemos sí. sino también en el uruguay que perdimos porque vamos a seguir perdiendo lo mismo ahora que se instale upm 2 Sí. Yo les sugiero a la gente que vaya, si puede, a Pueblo Centenario, donde se va a construir la planta de UPM frente a Paso de los Toros, y que vea lo que es el país ahora y lo que vamos a tener después. Sí. Es lo mismo que visiten Conchillas, sí. y que vean lo que es Conchillas, un país que está de el territorio de acceso a los uruguayos. Yo Ajá. conozco bien esa zona. Y además... Entonces, Eh, Maceo, cuando hablamos de los recursos naturales, son estos. Cuando Esos son es que que los recursos naturales, los, los, los de mayor valor, porque son los no renovables. Hay recursos naturales renovables como los montes, las praderas, pero los no renovables son los minerales. Claro. Y eso configura todo el basamento estructural del Uruguay. O sea que es una pérdida irrecuperable. Sí, por eso la chica está muy claro te mandamos un bueno, abrazo grande macio y cuídate gracias muy amable chau chau Gracias